Piensan que así como traigo en el pan Y que y no, o sea, no quiero que me vean Para que me... okay. no Festo, Destomo, Radio Pistono On the Live Desde Juchipilas, Zacatecas Para todo el mundo Transmite con todo el poder de la transmisión Interactuando contigo En todo el país y alrededor del mundo La frecuencia activa que te cautiva. Radio Mixon On the Light, marcando éxito todo el día. Telefónica Vida 467-95-970. Una emisora que pone a temblar los demás. Confluores que te mantienen al tanto de la mejor música. Recuerda. Radio Mix On On the Light, espectáculo, noticias y más. Radio Mixon On the Light, activando tu mente. Con ¿Listo, mi licenciado? ¿Está, ¿Está? ¿Está? bien? ¿Buenas, ¿Buenas, buenas, buenas, buenas noches, buenas, ¿Buenas noches. Tengan a todos ustedes. Gracias a, gracias a toda a gente la gente. Que que sigue en la, la transmisión de Radio, Radio Mixtón en, en, en vivo en directo, y en directo. En directo ...de Juchipilas, Zacatecas, para todo el mundo, disparando puros éxitos y sonando con madre aquí en la Radio Mixtón. Siete con cuarenta minutos, siete con cuarenta minutos en vivo y en directo desde Juchipila Zacatecas. Estamos ya en la página oficial, www.radiomixton.com.mx Ok, perfecto, mi licenciado. Vamos a mandarle saludos al licenciado Maquir que está ahí en la parte operativa, en la parte de los controles, donde se da el tú por tú con los aparatos para que esto se escuche bien. Ok, ya estamos en vivo y te seguimos invitando para que mandes tus saludos, mandes tus comentarios. En este programa que se llama, bueno, le vamos a buscar un nombre. manden sus comentarios, mande sus sugerencias para ver cómo se llama, cómo le ponemos a este gran programa con su amigo Pedro Rodríguez Muñoz, más conocido como PGE. Desde Juchipila, Zacatecas, la radio que suena con madre Vámonos pues, fíjense, ahora es miércoles, miércoles 25 de febrero Miércoles 25 de febrero, ayer fue 24 días de la bandera Donde todas las instituciones escolares hicieron honores a la bandera La grandiosa bandera verde, blanco y rojo Con el símbolo de la águila devorando una cepa y un nopal ahí, parado en un nopal, que es lo que nos distingue a todos los mexicanos, ayer fue día de la bandera, y días anteriores, día del ejército, de la marina, y de todo eso, por ahí se movió bastante por toda la república mexicana, ese tema de, de la marina y de los soldados, la, las personas que cuidan nuestra seguridad en todo México. vamos ah, pues, así que te, sig te sigo invitando para que mandes tus comentarios, tus saluditos, Y así arrancamos este programa, sugerencias para ponerle el nombre a este gran programa que ya lo iniciamos miércoles y sábados en punto de las 7, siete, siete y media, pero es una hora de estar comentando todo lo que sucede aquí en Juchipila, Zacatecas. Juchipila, una tarde calorcita con un aire fresco y a ver yo pienso que ya en la nochecita va a empezar a ser más fresco de lo que ha, ha pasado estos dos días atrás con bastante calor, pues ya se siente el calor mi licenciado. Ya se siente ya el calorcito aquí en la ciudad de Juchipila Zacatecas Un saludo para Jalpa, para Moyagua, para Pozol Toda esa raza que nos sigue por internet Mande sus comentarios, mande sus saluditos Y así iniciamos, ¿Cuál mi licenciado? Me les enfermo Banda Culecancito Ok Vámonos con algo De la banda Culecancito Me les enfermo Ya te dice Así Vámonos pues Síguete comunicando Manda tu saludito Ya estamos en vivo Hoy miércoles 25 de febrero del 2015 Hoy 7 de la tarde Con 43 minutos Y puro Del récord Una calavera mi me identifica Yo vi los contagios se que bebe. se atrasan, mis acciones son algo que nos explican, varios se preguntan, pocos verifican el miedo, les se sembran, que todo se utiliza, no me les escondo, pues no es necesario, cuando le respondo, me les pongo bravo, si me les yo si no te desango, jamás me detengo. Es muy grande mi Siete de la noche con 46 minutos. Siete de la noche, 46 minutos. Síguenos aquí transmitiendo la ciudad de Guachipilas, Zacatecas, en tu radio Mixton por internet, la radio que suena con madre. Aquí con tu amigo Peña Rodríguez Muñoz, ahí estamos. Bien, pues ahora vamos a platicar del licenciado ¿Qué ha sucedido aquí en la ciudad de Cuchipila, Ahí empiezan las nieves, las aguas Frescas, la fruta fresca, bueno El duro ahí con una salsita Que hacen diferentes negocios Diferentes locales aquí de la ciudad de Juchipila Zacatecas, se empieza ya a respirar La semana santa, aunque apenas Empezamos hace ocho días con la con miércoles de ceniza, la cuaresma, pero ya se siente ya todo ese relajo, todo ese ambiente, eh, que nos caracteriza a todos los mexicanos, ¿no? ya se siente la alberquita, el licenciado, la salida al mar, eh, eh la gente que disfruta la buena cerveza bien fría, bueno, el pescadito, el camarón, bueno un saludote a toda esa raza que le gusta estos días, esta, estos tiempos de cuaresma, de semana santa. Ah, pues con más música, pero antes que nada Yo quiero mandar saludos a toda la gente Que nos sigue escuchando a través de Los Ángeles, California Allá en la ciudad de Los Ángeles, California A toda la raza que sigue mandando sus saluditos Ahorita lo vamos a estar leyendo A la gente de, Guada de Guadalajara A la gente allá de la Perla Tapatía eh, Que hay muchos paisanos aquí de la ciudad De Pichicuila, Zacatecas Bien, vamos a tocar también El, el, el tema, fíjese licenciado Que ya llevan, seguimos eh, hablando del tema De los de lineales De luz, que están ya Por todo el borde de la carretera Que también con nosotros nos llegó un comunicado Que a partir del, del viernes en punto a las 2 de la tarde Hasta las 6 de la tarde no habrá luz allá Por aquella zona del fraccionamiento del sol Vamos a durar unas 4 horas sin luz Así como ha sucedido en días atrás En diferentes secciones de la ciudad de Juchipila, Zacatecas Vamos a hablar de algo de la publicidad Que está saliendo en diferentes medios masivos de comunicación Donde hablan del... del Instituto Nacional Electoral licenciado esos promos a veces nos dan flojera porque hablan de de no vas a ir a votar, ve a votar, que es tu derecho, sino cómo decides, cómo gritas, cómo cómo exiges, pero aunque vayamos a votar casi sale la misma ahorita, mi licenciado, ¿no? ¿Eh? Hay que ir a votar, aquí a votar. Aquí ir a votar. Okay, dice el licenciado, ir a votar, pero pues bueno, ya Ya la gente está cansada, pero algún día, algún día, algunas se van a llegar las cosas bien, algún día se va a llegar gente, gente que va a querer hacer las cosas bien. Se tiene que llegar a fuerzas porque no todo puede ser malo, no todo puede ser eh, negativo. Al contrario, hay que tener confianza en nuestras autoridades porque algún día nos puede tocar buenas autoridades, ¿eh? como la que ahorita estamos viviendo en la ciudad de Juchipila, Zacatecas. Ah, pues con más música, mi licenciado. ¿Cuál tenemos ahí en la programación? ¿Cuál nos exige? ¿Cuál viene ahí Calle por la puerta? Y Callejero y Mujeriego, los chavos de Colmillo Norteño. Ahí está. Colmillo Norteño y hoy Calibre 50, ¿no? Callejero y Mujeriego, esto es Calibre 50. Vámonos, mi licenciado. Sé que ha dicho que te vas, ya no estás amenazando. Me al gordo y dile al diablo ya allá lo estaré esperando Pa' pegarnos una peda Y amanecernos bloqueando Me conociste borracho Calle que me juje Diego ¿Para qué haces tanto pancho? Si te callas con dinero Déjame piscar tranquilo Ya no me la hagas de pedo Los papas ponerme ahora tierra de mil paninas y las llaves de mi toca la chiquera y los billetes y sacaste de mi bolsa este ya no te devuelva porque vas a encontrar otra. encontrar otra Callejero y Mujerío con los chavos de Calibre 50 que próximamente van a estar en la Feria de Jerez, allá en la Feria de la Primavera en el Teatro del Pueblo, ya confirmado los chavos de Calibre 50 en Jerez, Catecas en la Feria de la Primavera, pues vamos a decirle al licenciado a ver si nos Manda para allá para hacer algún trabajito allá en Jerez, para estar aquí allá con aquellos vatos de los chavos de calibre 50. Bien, vamos a seguir invitándote a que nos sigas escuchando, que sigas mandando tus saluditos, que te conectes con nosotros. Si usted tiene familiares en Estados Unidos, díganle que ya estamos en línea en la radio Mixton, la radio que suena con madres a través de Internet desde Cuchipila, Zacatecas, junto con su amigo Peñero Rodríguez Muñoz. Aquí donde está, gracias al licenciado Maqui, hombre, que él se que está echando la mano Gracias a toda la gente, bien, te vamos a mandarle saludos a mi Rulis Rulis Tello ahí, eh, el Rulis Tello ahí que dice, bueno, mándame un saludo Vamos a mandarle saludos a Rulis Tello, que nos sigue escuchando ahí Ahí por la Colonia de San Francisco, aquí en el Meritito, Juchipila, Zacatecas Ahí estamos pues, teléfonos en línea, mi licenciado es ciento... Cero, cuatro, seis, siete, ciento cinco, setenta y siete, cincuenta, cuatro, seis, siete, ciento cinco, setenta y siete, cincuenta, la línea para que te comuniques y mandes tu saludito a todos los chavos de la prepa, a los chavos del Cebeta, a toda la gente que sigue estudiando en Zacatecas, en Guadalajara, en Aguascalientes, bueno, échenle ganas, échenle ganas, que aquí los esperamos el viernes, eh. Pero pues a ver si ya no se pelea, porque por ahí sí unos, en, en, en algunos lugares, en algunos altos de la de Cuchipila, Zacatecas, este fin de semana, mi licenciado, nos encontramos con la novedad que hubo pleitos por ahí. ¿Cómo ven, mi licenciado? No, no, no, no, no. si se van a divertir, diviértanse sanamente, el pleito no no nos lleva y no nos... Y no nos hace más, más fuerte, al contrario nos debilita y nos perjudica Así que a la gente que quiere irse a divertir este fin de semana Vaya, diviértase, disfruten diferentes lugares de la ciudad de Juchipila, Zacatecas Que hay bastantes aquí en Juchipina, eh que, que todos ya se ponen bien, mi licenciado Ahí con el señor Paz, allá con Íñigues acá con este muchacho Rojas Que no, bueno, que los lugares se ponen muy padres Yo nunca he ido, fíjate mi licenciado, nunca he ido a ningunos lugares de eso, no he tenido la dicha de estar ahí, ahí echándome una cervecita con la familia, no he tenido la dicha, no es porque no he querido, sino que ya cuando uno se, se tiene ya familia poquito grande, como que se detiene, pero las ganas están, a ver quién me invita, a ver quién, quién nos invita, licenciado, así un saludote para Íñiguez, un saludote para, para el Rojas, y un saludote para Paz, a ver si nos, Los invitan unas buenas cheves por ahí. Agua con más música, mi licenciado, Seguimos esperando tus comentarios, Seguimos esperando tus saluditos. Son las siete con cincuenta y cuatro minutos, siete cincuenta y cuatro minutos. Estamos en vivo, desde transmitiendo desde la ciudad de Juchipuila, Zacatecas, radio mixto, la radio que suena con madre. Vamos a algo, Calmadón, que ya me conoces, no, ya me cansé. El señor. el pelón de los pelones, el señor que viste muy bien, el señor que anda hablando de todo el mundo allá en la Unión Americana, el señor Larry Hernández, ya me cansé aquí en la programación de Radio Mixtón la radio que suena con madre Para no importar qué malo que para ti Será el castigo No acostumbro la misma moneda No acostumbro yo a la venganza Te daré una clase a tu modo Alumnos superas su maestra Pero ya me cansé Reprobaba todo yo contigo Me portaba bien siempre derecho La mujer cuando el hombre es tranquilo ya no serás mi mi vida, mi ángel, mi amor, te al olvido, porque no aguanto más, porque no aguanto más todos tus caprichos Desde la Unión Americana, Radio Mixtone Online, contigo Bien, bien, regresamos, regresamos, son las 7.56 minutos, 7.56 minutos, estamos aquí de Juchipila Zacatecas, para todo el mundo, para toda la raza que nos sigue por internet, ya lo saben, nos movemos por medio de internet, la línea que se va avanzando día tras día, hora con hora, donde todos los chavos, toda la raza eh, mexicana y toda la Unión Americana, cada, cada chavo, mi licenciado, ha de estar pegadito al internet. ¿A poco no? El internet cambió las vidas de toda la familia, el internet cambió las vidas de toda la persona. Antes, ¿quién nos recuerda que nosotros en los pueblitos de Juchipila, antes todo el mundo platicaba, el papá platicaba con el niño? ¿Quién, ¿quién nos recuerda aquellos juegos del trompo, mi licenciado? usted le tocó? Sí, claro que sí. Okay, fíjense nomás, quién no recuerda que salía la, la flota ahí a, a jugar trompo, el yoyo, las canicas, la choya, el, el mulo por mulo, quién no se acuerda, a ver comuníquense con nosotros, manden sus comentarios, a ver quién, quién jugó esos tradicionales juegos, al balero, al yoyo, hasta se acuerda que diferentes marcas de sodas sacaban los yoyos y era en las escuelas que el columpio y que, y que miren y que y que el trompo y que bueno bueno eran era un sinfín de cosas muy bonitas que ahora ya por el medio de internet sí nos ha facilitado la vida también de comunicación pero también si sí nos ha perjudicado porque antes la gente salía mucho por allá a jugar con los trompos, con las canicas, eh, con el yoyo, con el valero, con el muro por muro, las escondidas, allá por los años 80, 90, bien pues a ver, platíquenos, ¿quién de ustedes ha jugado algo de esos juegos tradicionales, la lotería, cuando la gente se sentaba fuera de las casas de Juchipila, de diferentes casas de Juchipila a platicar y se metían hasta las 10 de la noche, ahora ya no mi licenciado, ya no hay eso, ¿Quién no recuerda también, mi licenciado, cuando íbamos a cenar y con Doña Ofelia, de vez de platos de, de, plato, de plástico, era, era una hoja de repollo que nos echaban ahí los tacos, ¿se acuerdan? Bueno, comuníquense con nosotros a ver quién se acuerda de esas cosas bonitas que había aquí en la ciudad de Cuchipila, Zacatecas, que ahora ya no las hay, que aunque digan que somos pueblo, pero sí hemos cambiado, también nos hemos mantenido a la vanguardia de Internet. A ver, manden sus comentarios, manden sus, sus saludos, díganos quién. se acuerda de ese plato de una hoja de repollo que doña Ofelia nos echaba y los tacos, yo sí me acuerdo mi licenciado, tenía como unos seis, siete años por ahí, que sí me acuerdo, eh, bueno pues así que comuníquense, a ver, dice Amber México, reporte, dice fecha, a ver, a ver Desaparece menor de quince años en Zacatecas. activan alerta Amber. La última vez que se le vio abordaba un autobús hacia Guadalajara. ¿Esa chava de dónde es mi licenciado? Diaposón, Zacatecas. Ah, qué caray, fíjese nomás. Fecha de nacimiento. Dice fecha de nacimiento para que se... a ver, para si ustedes están escuchando por allá, por todos lados, échenos la mano. Alerta Amber. Dice fecha de nacimiento, se perdió. Saliendo de Aposol, ¿es de Aposol mi sencillo una chava de Aposol Zacateca la última vez que lo vieron fue agarrando en Juchipila, agarrando un autobús hacia Guadalajara, échenos la mano. Se llaman, eh a ver aquí tenemos todos los datos, el día 21 de febrero de 2015 el adolescente originario del municipio de Cuchipila, Zacateca, Jazmín Adriana Macías Gaitán, salió de su domicilio y se le vio por última vez en la terminal de autobuses tomando un camión con destino a la ciudad de Guadalajara, Jalisco. De las investigaciones que se desprende que el adolescente de tan solo 15 años de edad conoció un sujeto de sexo masculino por redes sociales que le indujo a salir de su casa. Por tal motivo se teme que pudiera ser víctima de algún delito. Las autoridades pueden a disposición los números telefónicos: el 01800 doscientos 237 y el 999 930 treinta treinta y dos cincuenta con extensión 41 ciento sesenta y cuatro para que tenga datos sobre su paradero comuníquese esta línea bueno la Chávez de aposón Zacatecas se le vio aquí en la ciudad de Cochipila Zacatecas tomando el autobús hacia, hacia la Perla Tapatía y bueno pues ahí está ¿Qué tiene? Ah, un con más música a ver quién a ver ponemos algo de Ángeles Azules mi licenciado para ambientar este Esta noche aquí calurosita, aquí en la ciudad de Fuchipila, Zacatecas. Bueno, ya lo saben para que los echen la mano, si ustedes conocen a esta niña, saben de, de algo de ella, bueno, échenle la mano, echen la mano, comuníquense con nosotros. A ver, dice, dice. A ver, no, no vamos, vamos viendo con la sinfónica, mi licenciado. 17 años, vámonos. Vamos con ella, viene directamente desde Iztapa, desde no, desde ¿cómo? Iztapalapa. Los chavos de Iztapalapa Ok, los chavos de Iztapalapa Estos chavos que acaban de grabar con la Sinfónica de México Los chavos de Ángeles Azules Que también van a estar en Jerez Zacatecas, mi licenciado yes. Ah, va a estar muy padre Pues ahí Jerez Zacatecas Bueno, ah, para otro año También nosotros vamos a poner las pilas aquí en Juchipila Aquí decir al médico Felipe que nos echen la mano ahí Para agarrar el patronato, para echar buenos grupos Bien, pues esto es Ángeles Azules Ángeles Azules con la Sinfónica de México que está sonando bastante, bueno ha sonado bastante esta rola y les sigo comentando, fíjense nomás, por medio de internet esta niña conoció un chavo de Guadalajara y por ahí, por ahí son las investigaciones se presume que por ahí es la investigación que la chava conoció un chavo de Guadalajara, por internet y ya ven que el internet es muy perjudicial, nos puede beneficiar, nos puede perjudicar y esta niña, bueno de 15 años se acaba de ir a la vieron aquí en Juchipila tomando un camión a la ciudad de Guadalajara, Jalisco ojalá mija, si nos estás escuchando ahí tus papás, tus mamás ya ya están con el pendiente, comunícate tan siquiera di que estás bien ¿listo mi licenciado? todavía no, bueno vamos a mandarle saludos ya la gente que está conectada con nosotros la gente que está conectada con nosotros que nos está mandando los saluditos Mil gracias a la gente de Estados Unidos, a la gente allá en el, de Califas, a la gente de Las Vegas, a mi Juanito, Juanito, Juan Carlos Fernández, hombre, que nos escucha allá en Las Vegas. Ahí está, y vámonos con esto, vámonos. ¿Tú nombre licenciado? No, oh, mi licenciado, qué pura computadora, que echenle pilas para que se ponga bien. Vamos a mandar saludos al, a mi amigo Cristian Carrillo, a Rubén, a Rubén, a los dueños de la banda El Clean, a Hernán de la banda de Hijados, a ver ah, no, cuándo no, no, tenemos no, no, ahí. ¿Cuál? Banda Jerez, banda Jerez, hablando de Jerez Acateca, se presenta la banda, la número uno De Marco Antonio Flores Banda Jerez La Jerez, la Jerez. ¡Oh! Te miro escondidas Me paran en las esquinas Esperando a mi padre paso por tu Con el vidrio arriba Y como un loco Pa' arriba y pa' abajo Por ver tu sonrisa Que tú tienes novio Que yo soy casado Y no debo quererte Me gusta, te gusto, Que grite la gente Ya estás en mi pecho En mis días, en mis sueños Esclavada en mi mente Y me has embrujado La nombra tan pura Tus ojos, tus labios tu hermosa figura Ya que estoy casado Y no debo quererte Para esto que siento No he encontrado cura Te Tenerte que aparte Yo quiero que no ni muerda tus labios Cada ocasión es envuelta mis brazos Al calor de copas de casa Probemos que pase Besen y muerran tus labios de ocasiones En mis brazos Al calor de copas Y lejos de casa Probemos que pasa Eso Oh La La La La 8 de la noche, 8 de la noche con 5 minutos, 8 de la noche con 5 minutos, aquí en la ciudad de Juchipi, Zacateca, transmitiendo en vivo Radio Mixta, la radio que suena con madre, gracias a la gente que sigue mandando sus saluditos a través del Face, a través del correo electrónico, dice un saludote para la familia Fernández, allá en El Cod, Nevada ahí está pues, para mi Juanito, el Moco, un saludote para él. ¿Para quién? Alicia Guerrero. ¿sí? Alicia Guerrero, ¿cómo no? Fíjense nomás, que debe estar pendiente de la programación de Radio Mixton que estamos empezando. Ya tenemos ocho días ar arrancando este proyecto, gracias al licenciado Maquir pero estamos echándole ganas a toda la raza. Mil gracias a la señora, O, oh, ¿sí, es señora? A la, a la familia de la señora Alicia Guerrero, que nos sigue sintonizando eh, cada programa aquí a través de Radio Mixton. La radio que suena con madre por internet. Aún nos puede saber teléfono en cabina en México. 467-105-7750. Desde la Unión Americana puede marcar 602-327-2653. Un saludote para los chavos de la UPS. Para mi gran amigo Chava, Chava Mercado. El rector, el mero, mero petatero. Un saludo para él que... Bueno, por ahí estamos haciendo un trabajito por ahí padre. Ahí con la UPS. A ver si... A ver si por ahí... El Suchi... Suchi... Sushi. sushi, comida japonesa, fíjate, es de ver, estuvimos ahí, ahí me estaban platicando que íbamos a tener comida japonesa aquí en la ciudad de Juchipula, Zacatecas, y por ahí dicen que es de los chavos que están allá en las orillas de Jalpa. esa es otra, Esa es otra. bueno, porque está muy sabroso, yo pienso que vienen con la misma calidad, próximamente la ciudad de Juchipula, Zacatecas, Sushi, comida japonesa comida oriental en la tierra cascana para todos ustedes para que estén al pendiente próximamente lo vamos a tener ahí para saborear ese pollito a la naranja qué más hacen mi licenciado Pao. el cumpao el bueno a mí la comida me, eh, china la la comida japonesa sí me encanta eh a mí sí me fascina ojalá que que ya pues están tardando no para para ir a saborear esos ricos platillos orientales a través del restaurante Sushi así se llama mi licenciado Sushi es y ok, y también carpintería, si usted quiere hacer un trabajo de carpintería si, no, si quieren que le arregle su puerta o algo por ahí o su garaje, bueno aquí carpintería y laqueados en dónde está, en Aposol Zacatecas con Miguel Ángel Eugenio ahí van a estar ahí Para que, bueno, al resto le damos los detalles. Vamos con más música, licenciado. Esto dice. Los ángeles, azules. ángeles Azules y Leonardo Cumbia Sinfónica. Olvido más. A ver, levanten la mano, levanten la mano, levanten la mano. ¡Eso! ángeles! Just ocho de la noche con 11 minutos 8 de la noche con 11 minutos seguimos transmitiendo en vivo desde directo desde la ciudad de chuchipila Zacatecas a través de radio mixton la radio que suena con madre a ver les iniciado la página cuál es ique jurídico enríquez punto wish puntocom diagonal, diagonal mixtón. radio mixton próximamente, próximamente vamos a tener ya la página oficial de radio mixton punto com, punto, punto, com mx, punto mx para que estén al pendiente Ah, pues con más música, vamos pues con más Música, con más saluditos, vamos con Vamos a mandarle saludos a la gente Ya de Texas, a toda la raza de Texas A todos los paisanos que están allá Chambeándole, eh, échenle ganas Paisas, échenle ganas, no se agüiten que aquí los esperamos El Día de los Tastuanes, el mes De Julio, que por eso está cocinando bien La Feria de Moyagua, Zacatecas Algo que le están echando ganas para Que sea trascendental la Feria De Moyagua, que de hecho cada año Eh, se organiza muy bien y la Feria le sale muy bien allá el Día de Santo como los amigos del comité de las mezquiteras, mezquitera norte, mezquitera sur, que también hacen muy bien sus fiestas el día de Santo Santiago, donde se venera al Santo Santo Santiago, donde están todos los tastuanes y vienen los demás paisanos, y bueno, pero por mientras vamos a esperarlos en Semana Santa, Cuchipila lo va a recibir, por ahí se está arreglando la semana cultural, antes de un previo a la Semana Santa, no licenciado año tras año hacen esta semana cultural la presidencia municipal Ahí el Ayuntamiento de Felipe, bueno, ya le va a tocar su segundo año haciendo la Semana Cultural, que trae obras de teatro, trae bailables, trae canto, trae música, está muy padre, está muy padre. Ahí estamos ya, gracias a toda la raza que sigue conectando, mande sus saluditos, mande sus comentarios. Y bueno, seguimos tocando el tema de los, de los juegos, mi licenciado. Del trompo, ¿quién no jugó al yoyo, ¿Quién no jugó el, el trompo? Ese, esos trompos de madera de guayabo, ¿se acuerda? Sí, como no. Vamos también a hablar, ¿por qué no tocaría el tema de, de, de madera de guayabo? ¿Quién no recuerda al charrito, mi licenciado? ¿Se acuerda del charrito? ¿Cuál charrito? ¿No se acuerda del charrito, mi licenciado? ¿Cómo no? Un señor él que, que le gustaba vestirse como Vicente Fernández ah, y cantaba sí. como Vicente Fernández, que le decíamos el charrito, y él siempre hacía, su, resol, su resortera siempre las hacía de orqueta de guayabo, que era su o sea, él hacía ese trabajo para poder sacar para un taco, el charrito siempre andaba alegre, qué personaje, ha habido varios personajes... Eh, que han sobresalido a nivel nacional y que también han sobresalido aquí aquí a nivel local como Chondimas y eh, como este este muchacho también de de Chondimas este Chepo que siempre son son tradicionales ahí en el mercado el chinito quién más mi licenciado esos personajes que le dan algo, gello, que le dan algo, o sea con todo el debido respeto, esas personas le dan algo a Juchipila, le dan algo esa esencia que nos caracteriza de, de, de ser amigables, de ser humildes, ¿quién nos recuerda a Lupe el Gorupo, mi licenciado? eh pero del charrito era, era era un chavo alegre, un, un chavo que cantaba Eh, que se ponía a cantar en diferentes esquinas de la ciudad de Juchipilas, Zacatecas que traía sus sus orquest, eh, su orquesta hecha de madera de guayabo y, y él las hacía él las hacía y las vendía para para poder subsistir el charro ya del remolino Juchipilas, Zacatecas con su sombrerote de, de esos grandotes da y siempre andaba cantando el charro bueno pues vamos con más música mi licenciado Esto viene a cargo de quien mi licenciado En la programación de Radio Mixtón La radio que suena con madre Seguimos con otra más de Ángeles Azules Por ahí vamos a hacer ahí Una promoción penos a Jerez Para que Radio Mixtón te lleve a Jerez Con Ángeles Azules hasta el cielo Vamos pues con esto dice así Ángeles Azules en la programación de Radio Mixtón Ya me no poder de tocar Hoy por fin esta noche estarás junto a mí Olvida la vanidad Y el orgullo déjalo afuera Que esta noche sensual y bohemia Es por la ansiedad de que estés junto a mí de tu pelo con los chavos de los ángeles azules vamos a hacer una promoción, pedimos a Jerez, Zacatecas Radio Mixton te invita a Jerez, Zacatecas, junto con los ángeles azules, vamos a hacer una promoción para que estén al pendiente con nosotros, esto fue el listón de tu pelo a través de Radio Mixton la radio que suena con madre vamos oh, pues con más música licenciado pegaditos, pegaditos Pero seguimos hablando de los personajes de aquí de, de, de la ciudad de Cuchipila Zacatecas, del señor el Gorup, quien no se acuerda que él pintaba sus iniciales en diferentes casas de Cuchipila y decía, y él hablaba y se ponía por el palo verde y decía que todas sus propiedades, que todas las casas que tenía con su signo, con su huella, eran de él, que era el dueño del rancho. ¿Quién no se acuerda de él y se ponía a hablar que eh, a, hablaba de fulano y sultano y que decía que le debían? ¿Quién no se acuerda del señor Lupe el Grupo? También un señorón por ahí. Ahí estamos, ahí estamos pues, gracias, manden sus saluditos, manden sus comentarios, nos mandando, fíjense como aquí dice, un saludo para la familia. Rentería desde Wisconsin, saludote a toda la gente de Wisconsin, a toda la paisanada que está allá con nosotros A la gente allá de San Fernando, California, al Valle de San Fernando, a Culver City, a Inglibo, a La Bahía A todos, a todos, a todos allá en la Unión Americana, la a la raza de Phoenix, ahí está también a toda la gente ahí en Phoenix que invitamos los invitamos sushi al cual dónde al sushi Mexican, al sushi Mexican food en ¿eh? el restaurante mexicano pero con comida oriental vea mi licencia ah mexicana la allá ah okay allá el restaurante mexicano allá en en Phoenix Arizona Phoenix Arizona está a todos los paisanos hombres que están allá que trabajan en en diferentes cales como la jernería carpintería Eh, a todos, a todos, a todos, a todos esos chavos, a toda la gente que trabaja allá. Un saludo para ellos. Vamos pues con más música, mi licenciado. Ok, seguimos hablando de los juegos. Del, del, de los juegos de las canicas. ¿Quién no jugó canicas, licenciado? ¿Usted jugó canicas? Claro sí. sí, a ver, manden sus comentarios a ver quién jugó canicas. La es canicas a ver dejen sus comentarios en la página, díganos saludos. quién sus saludotes también, ahí tenemos la página abierta para que manden sus saludos y nos digan ¿quién jugó canicas, quién jugó trompo, quién jugó Yoyo? quién jugó Valero, quién jugó el muro por mulo, ya no miramos eso mi licenciado? ya no miramos el muro por mulo, que uno y, y copita de nieve sabor es de este y que dos jamón de tos o okay? qué Y 14 y que 15 el diablo te trinche con su maldito trinche y que ¿eh? ¿A poco no se acuerdan? ¿Eh? A ver, a ver, yo casi no me acuerdo mucho de eso ve la raza que se acuerda de cómo iba el mulo por mulo también Uno por mulo, dos patadicos, tres, ¿qué? Ahí te ves Tres y te ves, cuatro jamón, te, ¿qué? Te saco, ¿verdad? Decían eso Cinco, desde aquí te brinco Esa para mí era la más complicada, licenciado ¿Sí? Cinco, desde aquí te brinco No, el ocho no no no no no no no el, no, el cinco no, no, no, no desde aquí y luego el también no el ocho no el siete no. te el siete te pongo mi lindo monete y luego nueve la copita se te mueve que con el sabor te de que no no y algo, algo, luego doce caballo de todos o qué a ver a ver platíquenos nosotros hasta dónde llegaba el muro por muro mi licenciado a qué número llegaba hasta el veinte ¿no? catorce No, como, como el 18 o 20 Por ahí Bueno, a la raza que está conectada Platíquenos, platíquenos cómo, cómo era el juego de mulo por mulo Vamos con más música para no enfadarlos Vamos con esto de Los Ángeles Azules, Lo más nuevo, lo más reciente aquí en cabina A través de la radio Mixtón La radio que suena con madre Sigo esperando tus comentarios, sigo esperando tus saluditos Esto es Radio Mixtón La radio que suena con madre Esto dice así, Viernes Cultural Oigan nomás, oigan nomás Súbele mi licenciado Quiero que me presten las sandalias Que esta noche voy de parra Quiero que me presten la gorilla Que esta noche es maravilla Préstame tu mochilita para Pa gozar contenta, viernes cultural. Pa bailar contenta, viernes cultural. Gracias a toda la raza, gracias a toda la raza que sigue conectándose con nosotros a través por internet La radio que suena con madre, eh, Radio Mixtón, eh, gracias, gracias, mil gracias Gracias, gracias a todos ustedes que están ahí pegaditos con nosotros Eso fue, eh, eso es la, la batería que nos sigue dando nosotros, eh, que la raza nos sigue escuchando Ahí tenemos saluditos, a la, siguen mandando saludos, fíjense, de la Unión Americana eh, Dicen un saludo para mi madre que se llama Teresa, que viene ahí en la rinconada, gracias Bien, que está muy chido tu programa También nos José. dice Juan José, un saludote A Juanjo que nos dice Que nos está escuchando aquí en la ciudad de Cuchipilas Zacatecas A mi Ruli Tello eh. Un saludote para mi Raúl Que está también al 100 ahí con nosotros Gracias, gracias, gracias Gracias a toda la gente que sigue con nosotros Dice Juan José López Dice un saludote A la red de Mixtón Bueno, ¿dónde los puedo escuchar? Bueno, ya saben, es, es la página oficial Mi licenciado Jurídico Enríquez com Diagonal, Diagonal Radio, Radio mixton Ahí está, ahí nos puedes encontrar, nos puedes escuchar, gracias amigo Peñé, aquí estamos, son las ocho con veintiocho minutos, ocho con veintinueve minutos ya, calorcito alegre aquí en la ciudad de Juchipilas Agatecas, vamos con más música, esto viene a cargo de Fidel Rueda, pero seguimos hablando del muro por muro, a ver, nadie nos ha contestado, ¿qué más sigue del nueve? ¿el diez otra vez? el once Ay cabrón, no nos acordamos del mundo por mundo. Esos juegos tradicionales, hombre Fíjense que yo me acuerdo que en Navidad Cuando uno estaba chavo Nos interesaba mucho una pelota esas de la marca Salver Unas coloradas bonitas con negro Eso era la ilusión de uno, fíjense El carrito de fierro Y ahora no Ya queremos un iPhone, ya queremos una tablet, ya queremos una computadora, o sea, es interesante eso, los medios de comunicación a través por internet es muy bueno, pero también nos hemos olvidado de las cosas antiguas, de las cosas hermosas que había antes, ¿eh? ¿Quién no se acuerda también de, de las personas que vendían ahí los callejones de jambados, ahí los camotes enmelados, qué más mi licenciado? Las bueno, pues, pues las gorditas todavía siguen ahí a la vanguardia. De las gorditas del Chino, las gorditas de Figenia, las gorditas de Doña Lisenda, de los taquitos sabrosos ahí. El que no entra al callejón de los mercados y no almorzó es porque no vino a la ciudad de Cuchipila, Zacatecas. De los hombres ilustres, no, hombres ilustres, no, del, del, del, de los hombres tradicionales aquí de Cuchipila, como la pichina. Todavía anda la pichina, ¿eh? Un saludo para la pichina, a toda la gente que conoce la pichina. Este, ¿Quién más por ahí tenemos ahí? Bueno, seguimos hablando de ese tema de, de los juegos tradicionales De la cuerda, ¿se acuerdan de también De que se juntaba la raza del, del, De los encantados en las primarias eh, Las escondidas, sigo yo insistiendo De las escondidas porque eran de La Cruz Ámbar, la Cruz Ámbar. No, de la Ámbar de la Ah, ok, sí, sí, sí, Simón A ver, seguimos hablando de De la niña que se es, extravió Yo no sabía hasta apenas ahorita Que me llega la noticia Cruz Ámbar, bueno, está dando la alerta, la alerta, la Cruz Ámbar está dando esa alerta que, que que mueve a todo, a todo este sur de Zacatecas, una niña de Apozol Zacatecas, que tiene 15 años, eh, la última vez que la vieron fue tomando un autobús a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, así que si ustedes tienen información, comuníquense a los teléfonos, ahorita se los voy a decir, ahorita vamos a checar aquí la noticia, para que usted estén al pendiente y si tiene algún dato bueno comuníquese con la familia de la niña tiene solamente 15 años dice él él le van los datos para que Para que escuchen y tengan atento y que nos echen la mano, dice La última vez que se vio abordaba un autobús hacia la ciudad de Guadalajara, Jalisco El día 21 de febrero del 2015, la adolescente originaria del municipio de Cuchipilas, Zacatecas Dice el nombre de Jazmín Adriana Macías Gaitán Salió de su domicilio y se le vio por última vez en la terminal de autobuses Aquí en Cuchipila Zacatecas, tomando un camión con destino a la ciudad de Guadalajara De las investigaciones que se desprenden la última vez, dice que sale tiene quince años de edad, conoció un sujeto de, de sexo masculino por redes sociales, quien le indujo a salir de la ciudad de su casa, por tal motivo se teme que pudiera ser víctima de algún delito. Las autoridades ponen a su disposición con los números telefónicos al ser uno ochocientos cero cero veintiséis doscientos treinta y siete y también la otra línea es nueve noventa y nueve 930 32 50 con, con extensión 41 para que tenga informe bueno comuníquense y podamos dar a, a encontrar esta niña a Jazmín Adriana Macías Gaitán de tan solo 15 años es una niña bueno que se perdió el día que mi licenciado el día 17 de febrero se perdió ya, allá allá arriba tenemos la información el día 28 21. 21 de febrero fue la última vez la señorita jazmín Adriana Macías Gaitán Bueno pues así que ahí está, ahí está la información si usted sabe de algo donde están los teléfonos Vamos a seguir dando estos datos, esta, esta línea para que usted pueda comunicarse si ahí tiene algunos datos Ah pues como música esto dice a cargo de... Ya nos vamos, pues ya nos vamos, nos esperamos el próximo sábado en punto a las siete de la noche, el próximo sábado tiene una cita con nosotros, aquí en Radio Mixton, la radio que suena con madre, esto es de Fidel Rueda que dice ¿Cuál mi licenciado? Escuchame. Escúchame, escúchame, vamos después algo del señor Fidel Rueda, y gracias, mil gracias, esto es Radio Mixton, la radio que suena con madre, gracias mi licenciado, gracias a todos, yo soy Pedro Rodríguez Muñoz, más conocido como el Peña, Dios me lo bendiga, vámonos. Ya tengo tiempo admitiendo mis errores Lo mío siempre para que me perdones De cosas que a mí no me hacen sentir mal Escúchame, si lo hago es porque quiero estar bien contigo Pero comete un gran error si te digo Siempre ofendiéndote ya no puedo más Siempre soy yo el que comete los errores Siempre eres tú la que se crece más y más Escucha, tengo que decir esto, síguele con tu cuento y hoy me vas a perder. Escucha, ya se acabó de los cerros.